...en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta... ...con Rosmaría Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana... ...gracias por estar escuchándonos... ...en este jueves 15 de junio... ...por delante vamos a tener un día... ...con cielos despejados, viento en calma... ...y temperaturas elevadas... ...alcanzaremos una máxima en torno a los 29 grados... ...ahora la estación meteorológica de Teleelch... ...indica que tenemos... 21 con 9 grados de temperatura. Simplemente quisiera decir que ha sido un honor ser alcalde de Elche durante estos años. Muchas gracias. Son las últimas palabras de Carlos González como alcalde. Las pronunciaba ayer en el último pleno extraordinario. ...de mero trámite, pero necesario... ...para aprobar todas esas actas pendientes... ...ha puesto fin a sus ocho años dirigiendo este municipio... ...en los que ha necesitado de una coalición política... ...para gobernar una ciudad que sigue esperando... ...el regreso de Sudama... ...las mejoras de las conexiones y transportes públicos... ...con su entorno... ...o ampliar el suelo industrial... ...pero que ha visto la peatonalización... ...de la plaza de Baix y Corredora... ...una actuación aplaudida... ...y la conclusión del Instituto Vicente Verdú... ...con el plan edificante en marcha... ...y el cambio... ...de la nueva contrata de limpieza. Carlos González pasará la historia por ser... ...al que le tocó gestionar la pandemia en Elche... Y la lluvia de millones de euros que ha llegado al Ayuntamiento para paliar la crisis que nos dejó primero el COVID y luego la guerra en suelo europeo. El sábado, los 12 concejales socialistas tomarán posesión de su acta, pero ¿cuánto tiempo durarán y qué oposición veremos? El próximo alcalde, Pablo Ruz, no se lo ha puesto difícil a los socialistas, ya que dará sueldos a la mitad de ellos. Y hoy, 15 de junio, se celebra el Día Mundial contra el Maltrato a las Personas Mayores y recoba la entidad en defensa de las residencias dignas de mayores en la Comunidad Valenciana. Ha calificado de insostenible el actual modelo de gestión de los geriátricos. Advierte que la situación de estos centros, como el de Altavix, se agrava ahora de cara al verano por la fuga del personal sanitario. Los responsables del Hospital Vinalopó han presentado sus planes de futuro, que pasan por mejorar la atención primaria, reducir listas de espera y reforzar el área del corazón. También hicieron balance de estos 13 años de trayectoria, destacando las 200.000 intervenciones realizadas. Importante operación contra el tráfico de drogas en Elche con la incautación de uno de los mayores alijos de hachís de los últimos tiempos. La policía local se ha incautado de 3.500 kilos de esta sustancia estupefaciente en Valverde y truncan un desembarco de droga en el Pinet. De las cinco personas detenidas, cuatro ya están en prisión. Las empresas de calzado exponen este fin de semana en la Feria de Garda en Italia, una veintena son de Elche, el certamen más importante para el zapato de gama media. La patronal zapatera ha destacado el aumento de las exportaciones en un 22% durante el pasado año y la recuperación de los principales mercados como Italia. Y sobre todo gracias a una afición ejemplar. ...por su apoyo y cariño recibido por estas seis temporadas. A pesar de ser un día triste, me siento feliz. Feliz de haber podido vivir este viaje inolvidable. Me marcho orgulloso de lo conseguido... ...y de todo lo que hemos vivido juntos. Me gustaría desearle toda la suerte del mundo al Elche Club de Fútbol... ...en esta nueva temporada. Ahora soy un frágil verde más empujando desde fuera. Hasta pronto y mucho Elche. Pues así... De esta forma se despidió entre lágrimas y aplausos el capitán del Elche Club de Fútbol. Informativos en Teleelch Radio Marca. Comenzamos con esa actuación de la policía local porque se ha incautado de 3.500 kilos de hachís en Valverde. El pasado domingo los agentes detectaron dos furgonetas con la sustancia estupefaciente y detuvieron a cinco personas. La operación se llevó a cabo de madrugada cuando los agentes identificaron a un coche lanzadera y a una furgoneta. Sus conductores se dieron a la fuga cuando vieron la presencia policial. En total había 100 fardos de alrededor... ...de 35 kilos cada uno... ...además la Guardia Civil está investigando... ...otro posible desembarco de droga en la playa del Pinet... ...donde el pasado martes se encontraron... ...dos vehículos varados dentro del agua... ...y que acabó con la detención de dos personas más... ...la Guardia Civil abordó la operación por tierra y aire... ...utilizó un helicóptero para detener una narcolancha... ...que arrojaba al mar varios fardos de droga... ...la investigación continúa abierta... ...y cuatro de los cinco detenidos están en prisión... ...uno de ellos en libertad provisional. Pues seguimos con la crónica de sucesos... ...el martes por la tarde también se produjo... ...un incendio de envergadura en la segunda planta... ...de un aparcamiento subterráneo de la calle Manuel Vicente Pastor... ...al que se accede por un ascensor hidráulico... ...el fuego se inició en una moto pasadas las, diez, las ocho y media de la tarde... ...y las llamas se propagaron a un coche colindante... Una vez extinguido el incendio, muy cerca de la medianoche, los efectivos del Parque Comarcal de Bomberos continuaron con las labores de enfriamiento y ventilación de la zona. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. La policía local detuvo a un hombre de 42 años por quebrantar una orden de alejamiento. Una patrulla en funciones de vigilancia vio como un vehículo cometía una infracción de tráfico y procedió a darle el alto. Al pedir la documentación al conductor y a la mujer que le acompañaba descubrieron que el primero tenía orden de alejamiento de un juzgado de Elche y no podía acercarse a menos de 200 metros de la persona que viajaba con él. Y por último, también detuvieron el pasado mes a una mujer buscada por un juzgado de Villajoyosa al estar acusada de un delito por hurto. Los agentes, al acudir a una pelea que se produjo en el puente de la Generalitat y al identificar a todos los presentes, comprobaron que sobre la mujer pesaba esa orden de arresto. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues todo está listo para la toma de posesión de los 27 concejales electos que formarán parte de la nueva Corporación Municipal, la duodécima de esta etapa democrática. Será el sábado 17 de junio y Teleelche lo va a retransmitir en directo. Durante la sesión el candidato popular Pablo Ruz será investido alcalde, con el apoyo de sus 11 concejales y de los 3 de Vox. Con el acuerdo de Elche firmado comenzará el nuevo gobierno de coalición a cumplir sus promesas, las realizadas en campaña. Destaca que en el escrito de este pacto de gobierno hayan incluido los desmantelamientos, por ejemplo, de los carriles bici, pero no hayan mencionado el derribo del mercado provisional en la ladera del río, como indicó el periodista Antonio Zardoya en la tertulia de ayer de aquí, de La Glorieta. Una cosa que me sorprende mucho, ayer nadie, ni Pepe ni vos, habló del mercado central y de la demolición del mercado provisional. Es una amnesia que a mí me sorprende muchísimo. Y la promesa de Pablo Ruth de llevar a los placeros al, eh, al mercado de toda la vida, en el año 62, en la Plaza de las Flores. Ni una referencia. Estoy un poco eh, sorprendido. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Y hace 13 años que el Hospital Vinalopó se puso en marcha en Elche. En este tiempo ha realizado más de 200.000 intervenciones. Ayer sus responsables hicieron balances, presentaron sus planes de futuro y confían en que no se ponga fin a su concesión administrativa por parte del nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana. ...en esa rueda de prensa... ...estuvo nuestra compañera Iciar Martínez... ...y esto es lo que nos cuenta, muy buenos días... ...Mondiarros, el Hospital Vinalopó... ...ha cumplido 13 años... En el CHE y en todo este tiempo, el Centro Sanitario ha cosechado resultados como más de 200.000 intervenciones, un 70% de tasa de cirugía sin ingreso, cerca de 20.000 nacimientos, unos 4 millones de consultas sucesivas o más de un millón de atenciones en urgencias. El director gerente, Rafael Carrasco, ha aplaudido el trabajo realizado en estos 13 años y ha fijado retos, entre ellos mejorar la atención primaria, satisfaciendo las necesidades de profesionales análisis pacientes. Otro reto es mejorar la atención en salud mental, ampliando la cartera de servicios o reducir las listas de espera o demoras. En cuanto al nuevo pacto autonómico entre PP y Vox, Carrasco se ha mostrado satisfecho de que los nuevos inquilinos de la consellería no hablen de reversión y piden diálogo al próximo consejero o consejera, ya que el director gerente asegura que el modelo del Vinalopo es una alternativa eficaz y que apostarán por ampliar la concesión por cinco años años más tras el 2025, cuando caduca el actual contrato abierto a ampliación. Yo creo que o somos capaces de cambiar el modelo de primaria, que realmente sea más atractivo para, para el profesional de medicina familiar y comunitaria, pues esto no va a tener solución. Esto no pasa por una solución de un departamento, ¿no? aislada en todo el, en el contexto nacional, pasa por una reforma en la que nosotros pues, también aportaremos nuestra manera de, de entender lo que debe ser. Consellería, o donde se nos avise si se nos llama para hablar de este tema ¿no? pues un año antes pues la Consejería debe tomar la decisión ¿no? de qué va a hacer con la concesión la si da de esos cinco años de prórroga o no y estamos en ello eh, las noticias publicadas nos lo dicen ¿no? es decir, la decisión se va a tomar entiendo que en base a datos ¿eh? pensamos que es la manera de tomar decisiones a ver ...fuera de que haya otras eh, variables, ¿no?... ...que no sean contrastables y que no sean objetivas. Pues los responsables del Hospital Vinalopó... ...quieren mejorar la atención primaria... Y también hay entidades que quieren mejorar el modelo de gestión de los geriátricos en la Comunidad Valenciana. Y es que hoy se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Recova la entidad que defiende residencias dignas en la Comunidad Valenciana, recuerda en este día que las carencias de las residencias de mayores aún no se han resuelto, a pesar de las elevadas muertes que se produjeron durante la pandemia. Advierten que de cara al verano la situación se agrava en la residencias porque el personal sanitario huye tanto médicos como enfermeras para sustituir en hospitales y centros públicos a los que se van de vacaciones ...porque cobran mejores sueldos... ...aunque sea de forma temporal... ...denuncian que en la residencia de Altavix... ...ya faltan dos enfermeros... ...que se han sustituido por auxiliares de enfermería... ...aseguran que el personal está... ...mal formado, mal pagado... ...y con una carga de trabajo excesiva... ...en un día como el de hoy... ...denuncian un elevado nivel de maltrato... ...de los mayores en esas residencias... ...porque se les sirve... ...todavía comida fría... ...los tienen inmovilizados en sus sillas de ruedas... ...ante la falta de personal... Para pasearlos, para controlar su medicación pautada o incluso para cuidar de su higiene personal, entre otras muchas carencias. Por todo ello vuelven a asegurar desde Recova que el modelo actual de gestión de las residencias de mayores en esta comunidad es insostenible. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y este fin de semana los empresarios del calzado exponen en la Feria Internacional de Garda en Italia. Se trata del certamen más importante para el calzado de gama media. Un total de 54 empresas españolas, de las que 20 son de Elche... Expondrán en este certamen sus colecciones del próximo verano, pero también se trata del último evento en el calendario ferial para los pedidos de la campaña del próximo invierno, gracias a la presentación de las colecciones pronto moda, novedades y de reposición de existencias. Pues se va a esta feria internacional con buenas cifras. El mejor dato aportado por la patronal zapatera es que las exportaciones del calzado en 2022 han alcanzado cifras récord, tanto en valor como en pares. Se ha llegado a facturar por encima de los 3.000 millones de euros, casi un 22% de incremento con respecto al año anterior y los casi 160 millones de pares con un incremento del 6%. Cifras que siguen en aumento y esto es lo positivo en lo que llevamos de año y han alcanzado los 910 millones de euros, aumentando las ventas en todos los mercados principales. Destacan por encima del 30% Italia, Países Bajos, Turquía, Grecia, Marruecos, México, Japón y la República Checa. La empresa PLD Space, que diseña, desarrolla y fabrica el primer micro lanzador privado de Europa, ha firmado un memorando de entendimiento con el operador europeo de transporte espacial, Ariane Space. Con esta alianza, ambas compañías se comprometen a desarrollar ofertas comerciales conjuntas, con el fin pues, de mejorar la capacidad comercial de acceso al espacio a través de servicios de micro lanzadores desarrollados por PLD Space. En este sentido, el acuerdo permite a la empresa ilicitana ofrecer un servicio premium y personalizado de lanzamiento de pequeños satélites a los clientes de Space, mejorando así el acceso europeo al espacio. Una firma importante que llega mientras está a la espera de conseguir el éxito en el primer vuelo experimental al espacio del Miura 1, suspendido ya en dos ocasiones desde la base militar del Arenosillo en Huelva. Y del espacio bajamos a la tierra para hablar de la recaudación del impuesto de vehículos y vados de Elche, porque en su periodo voluntario ha superado el 85%. Durante los meses de marzo a mayo se pusieron al cobro más de 159.000 recibos por valor de 14 millones de euros, de lo que se han recaudado, pues el 85,4%. Esto supone unas décimas más que el año pasado. En comparación con 2022, en esta ocasión se pusieron al cobro 1.700 recibos más de vehículos y 230 vados más, que se traduce en casi 59.000 euros más de ingresos. Informativos en TeleElch Radio Marca. El Colegio Público de Amadelch cumple medio siglo de vida y el Centro Educativo lo quiere celebrar con una gran fiesta el próximo 21 de junio, a partir de las 9 y media de la noche. Durante el acto del 50 aniversario no faltarán los discursos de la Corporación Local, la Inspección Educativa y los miembros de la comunidad del centro. Al finalizar, se llevará a cabo un sopar del Cabaset. El Centro de Congresos acoge... ...este viernes mañana... ...el tradicional acto de fin de curso de Conciencia T... Allí se entregarán diplomas acreditativos a los voluntarios que han participado en las actividades de la Fundación durante este año académico. También se entregarán distinciones a los centros educativos que colaboran, con Conciencia T, en la difusión del voluntariado y las empresas y entidades que han ayudado económicamente. La deportista paralímpica de atletismo, Desire Vila, será la encargada de pronunciar la lección magistral en un acto que arrancará a las 7 de la tarde. Y ayer, sin duda, fue un día de despedidas. El alcalde fue breve en el último pleno, el deportista Gonzalo Verdú, emotivo en su adiós al club y a la afición. Y nuestra compañera, la periodista Marga García, simplemente no pudo hacerlo. Las lágrimas se lo impidieron. Como pudo, se sobrepuso ante los micrófonos y dio su última noticia... La de su marcha de Teleelch nos deja porque ha sido una de las periodistas que el nuevo alcalde, Pablo Ruz, ha fichado para su, su gabinete de comunicación. Gracias Vicente Bronado, hasta aquí nuestro informativo, pero las noticias continúan en nuestra web teleelch.es, también en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita. Sin más, sin más... Me despido de ustedes y de este micrófono. Ha sido un verdadero placer acercarles cada día la actualidad local aquí en este estudio de tele Radio Marca. Hasta pronto. Pues sí, hasta pronto. Querida compañera, sus lágrimas en esta radio nos dejan un buen regalo. ...una compañera que nos da su cariño... ...hacia los que hemos tenido la suerte de trabajar con ella...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 Este sábado comienza una nueva legislatura. Vive en directo en Teleelch la toma de posesión de los concejales y la elección del nuevo alcalde de Elche. Este sábado, desde las 11 de la mañana, en directo en Teleelch.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 Bar, bares para vivirlos. 101.4 Tele Elche Radio Marca. Bien, pues cuando faltan cinco minutos para llegar a las ocho y media de la mañana, vamos con la crónica deportiva. Paco Gómez nos está contando cómo fue la, la despedida entre lágrimas de ayer del capitán del Elche Club de Fútbol, Gonzalo Verdú. ...en esa rueda de prensa que se convocó... ...en el Estadio Martínez Valero... ...muy buenos días Paco, cuéntanos. Hola, buenos días... ...Gonzalo Verdú se despidió ayer entre lágrimas... ...en una sala de prensa abarrotada en el Martínez Valero... ...donde no faltaron su mujer y sus hijas... ...familiares, compañeros... Eh, dirección deportiva, eh, presidente y en definitiva pues, muchos amigos que le han acompañado en estos seis años. Emotiva despedida la del capitán del Elche, que lo ha sido en estas últimas seis Temporadas. El central ha dejado una huella imborrable y un legado que siempre será recordado. Reconoció que han sido muchos momentos, pero lo que le queda es el apoyo y el cariño de la familia y de los compañeros. El hasta ahora futbolista franjiverde ha explicado los motivos que le han llevado a poner punto final a su trayectoria en el equipo ilicitano. Gonzalo Verdú. Como ya dijo Mantecón, esperamos a, a finalizar la temporada para, para sentarnos y bueno creo que en esa conversación... Entendimos que, que era el momento de cerrar, de cerrar una etapa. Creo que es importante también saber cuándo hay que, que dejar marchar las cosas, cuándo es el momento de, de finalizar algo y creo que, que es lo mejor para, para todos. Creo que es lo natural. Entonces yo creo que, que, hay que hay que afrontar la realidad como viene y creo que era el, el mejor momento para poder hacerlo. ¿Pero llegó a haber propuesta o no? Eh, no, propuesta económica como tal no ha habido, pero sí que hubo conversaciones y, y nos sentamos para, para valorar la situación y bueno, este es el, el resultado. Reconoció, que habló con, perdón, reconoció Gonzalo Verdú que habló con Becasese, que este le transmitió una gran confianza en él pero para ser el líder en el vestuario eh, y él entiende, eh, quiere tener protagonismo que era el momento de cerrar una etapa porque se ve con fuerzas y con ganas de seguir jugando en cuanto a su futuro en el Elche reconocía que, se, que le encantaría volver que esta es su casa y que ya dependerá de lo que el club entienda cuando cuelgue las botas no faltaron momentos de emoción se le entrecontaba la voz, eh, momentos en los que le caían las lágrimas y de muchos aplausos, como digo, en una sala de prensa que estuvo abarrotada para despedir al gran capitán. Hasta luego. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción.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 Ya estamos hablando de noches tropicales aquí en la ciudad. Durante esta madrugada la temperatura nocturna en la estación meteorológica de Telaex prácticamente no ha bajado de los 20 grados. En el sur del Camdaelche de mínimas que han rondado los 17 grados. La predicción del tiempo para este fin de semana en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado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 Dátiles de leche. Saborea el oasis. Con el avance de las altas presiones, la estabilidad atmosférica estará garantizada. Hoy tendremos una jornada con predominio de cielos despejados. Apenas veremos algunas nubes de tipo alto que van a enmarañar el cielo. El viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy suben las temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 29 grados. Mañana viernes más de lo mismo, altas presiones, estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados, viento en calma a primeras horas. A partir de mediodía de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, temperaturas que para mañana ya rozarán los 30 grados mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 20 grados. Durante el fin de semana eh, continuarán las altas temperaturas. Para el sábado, ambiente soleado con cielos prácticamente despejados. El sábado ya rozaremos los 31 grados, eh, temperaturas propias del verano. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima. Y el domingo, eh, jornada de transición, llegará un mayor aporte de nubosidad de tipo alto, tipo medio, viento flojo de componente marítima, eh, temperaturas elevadas máximas en torno a los 30 grados pero nos anunciará algunos cambios para el comienzo de la semana que viene y es que entre lunes y martes se aproximará una baguada de aire frío en altura a nosotros que nos va a dejar abundante nubosidad y que incluso se podría escapar alguna gota.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 101.4 Tele Elche Radio Marca. Cuando pasan siete minutos de las ocho y media es momento de conocer cómo se circula por las calles de Elche y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días Romarí. ¿Cómo estás viendo el tráfico a estas horas de la mañana? Pues ahora mismo, conforme nos vamos acercando a la hora punta de entrada a los centros escolares.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 ...en la avenida de Don Bosco y en, en dirección Matola... ...y en los accesos a la rotonda de la Yub. ...los accesos a las rotondas de la calle Mangraner eh, ...tienen retenciones importantes... ...sobre todo en la calle Teulada en sentido Alicante... ...y circulación muy densa en la avenida de Almanza... ...con retenciones en los accesos a la rotonda con la Ronda Oeste... ...recordar que la circulación se hace más complicada... ...en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas... En cuanto a cortes de calle, continúa cortada la calle Julio Sánchez Gómez, tramo comprendido entre la calle Pedro Juan Perpiñán y la calle Antonio Machado. La calle Conrado del Campo, campo cruce con Manuel Alcaraz Mora, continúa cortada por obras de canalización. Y hoy estará cortada la calle Rector de nueve y media a doce de la mañana desde Filet de Fora con motivo de la descarga de material.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 101.4 Tele Radio Marca. Pues después de conocer cómo se circula por las calles de Elche, vamos con el repaso de la prensa nacional. Hoy en portada el diario El País nos recoge una tragedia, al menos 79 muertos en el naufragio de un barco en el mar Jónico. El pesquero transportaba centenares de migrantes desde Libia en dirección a Italia. Otro de los titulares también que se repite en toda la prensa es en los pactos de gobierno de las comunidades autónomas. Después de Valencia viene Murcia. El diario El País en portada dice que Abascal muestra en Murcia que ningún apoyo al PP será gratis. López mira ...está a solo dos votos de la investidura... ...pero Vox exige su cuota de poder... ...Feijó justifica el Pacto Valenciano... ...a Vox lo ha votado mucha gente... ...y el líder popular se rodea de fieles en las listas... ...y no incluye grandes fichajes... ...esto mismo mmm, ABC nos cuenta... ...en portada que Feijó cierra su lista... ...por Madrid en pleno pulso con Vox... ...fieles gallegos y guiños a Ayuso y a Ciudadanos... ...el mundo... El PP evita extender el modelo de Valencia. Vox se vino arriba. El partido de Abascal reclama al Parlamento de Murcia tras el Pacto Valenciano, pero López Miras se co le corta el paso. Mazón garantizó a Génova que en el acuerdo no habría medidas conflictivas en áreas sensibles como igualdad. Y Feijóo remarca el centro con unas listas con varios fichajes de ciudadanos y perfiles gestores para formar gobierno. Y en La Razón esta noticia la recoge contándonos en titulares Debaten la cúpula del PP sobre los pactos con Vox Murcia planta al partido de Abascal en sintonía con Génova y rompe la idea de un acuerdo global Socialistas y populares comparten la impresión de que la alerta antifascista no le funciona ya a la izquierda ...también hay otra noticia en portada... ...tanto del Mundo como La Razón... ...y es el funeral... Del, eh, ...de Berlusconi... ...de Silvio Berlusconi... ...ayer en la Catedral de Milán... ...ante 2.000 invitados... ...nos cuenta... ...que fue el diario El Mundo así... ...ese funeral... ...y La Razón nos titula... ...que Italia honra a Berlusconi... ...con un funeral de Estado en Milán... ...miles de personas... ...despidieron ayer al polémico exministro... Del, ...en la catedral de su ciudad natal... ...hay otros asuntos... ...como ABC critica al número 2 de Sumar... ...porque apoyó el referéndum eh, catalán... Y con acabar con el reino de España, dice que el embajador ante la ONU calificó a los golpistas de presos políticos, a Puigdemont de presidente en el exilio y a Cataluña de nación intervenida. El país nos cuenta también otras noticias en sus titulares. Lo más importante en salud, un avance científico, la edición genética vence a la leucemia en dos adolescentes. Es algo que ha ocurrido en Reino Unido. También nos dice que Estados Unidos frena la escalada de los tipos tras diez subidas consecutivas. El Banco Central evaluará los efectos de su política sobre la inflación y el PIB. Y Bruselas quiere obligar a Google a vender parte de su negocio. La Unión Europea debate una ley pionera sobre la inteligencia artificial. Y Trump promete un fiscal especial para perseguir a Biden si gana en 2024. Estos son algunos de los titulares de esta jornada de jueves 15 de junio. 101.4. Teleelch. Radio Marca.